Bueno, ¿listo? Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar en esta convocatoria de parte de la Delegación Regional de la CGT. Le queremos anunciar que con fecha eh, 3 de diciembre, lo que pasa que durante esta semana. Tuvimos algunos inconvenientes de salud y, y algunos otros problemas, pero con, ya el 3 de diciembre estaba firmada la resolución que ustedes tienen en su poder, donde el Consejo Directivo Nacional, en la figura del Secretario General, el compañero Hugo Moyano, y el Secretario Gremial, Omar Viviani, eh, ha dejado formalmente eh, reconocido a esta conducción de la Delegación Regional ...o la barría de la CGT. Eh, nosotros, de acuerdo a lo reglamentado en el, en el reglamento interno de, de la CGT... ...para las delegaciones regionales, hemos transcurrido por todos los pasos... ...que nos ha solicitado la Secretaría Gremial, que está a cargo de la normalización... ...de las regionales, eh, y es así que eh, se arribó al, al plenario en este sindicato de la misma manera que se hizo cuatro años atrás, en el mismo lugar, eh, donde se habían presentado dos listas en Buenos Aires al momento del plenario y con la presencia del delegado normalizador Carlos González, miembro del Consejo Directivo Nacional de la CGT, eh, se presentó una sola lista después de haberse constituido la Comisión de Poderes y la Junta Electoral fue proclamada la única lista presentada, que fue la lista azul, y después de ello, eh, como les decía al principio, eh, hemos sido reconocidos como autoridades legítimas de la conducción de la regional de la CGT por el término de cuatro años, a partir del 19 de noviembre del año 2010. Eh, en, en la ocasión están presentes todos los miembros del Consejo Directivo a excepción de los compañeros del Sindicato de la Carne y del Sindicato de Peaje, que están en diferentes lugares, están en congresos. Así que eh, para nosotros es un desafío muy importante representar al Movimiento Obrero de la Barría en los próximos cuatro años, con el compromiso de trabajar para las organizaciones sindicales de la Barría, trabajar en los legítimos derechos de los trabajadores y fundamentalmente tal como lo hace la Conducción Nacional de nuestra CGT, acompañar eh, firmemente el actual modelo socioeconómico en la Argentina y también acompañar a partir del año que viene la profundización del mismo. En la década del 90, cuando la realidad del país era absolutamente diferente y cuando no teníamos destino, uno de los más lúcidos dirigentes del campo nacional que hemos conocido, el compañero Mujica de la Federación de Trabajadores de Farmacia, gran militante del peronismo y de una honra sindical dest eh, destacable, decía de que en, en aquellas circunstancias era necesario crear un movimiento desde la periferia hacia el centro para salvar al país y para, re para recuperar los derechos del pueblo. Hoy, en una realidad totalmente diferente del país, nosotros decimos que para ayudar a profundizar este modelo, para lograr el mejor bienestar para la ciudadanía completa de la Argentina y fundamentalmente de los trabajadores, desde esta regional queremos dar nuestro aporte y queremos comprometernos a trabajar para que todos los días este país crezca y todos los habitantes del país y fundamentalmente los trabajadores tengamos un poco más de felicidad y un poco más de dicha. Estamos abiertos a todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Bien, ¿qué pasos formales restan, digamos, para que la CGT comience a caminar esta conducción? De CGT? Ninguna. Formal ninguno. Estamos ya, ya estamos constituidos y a partir de ahora vamos a empezar a trabajar. El día martes tenemos una audiencia con el Intendente. Eh, cuando vuelva de sus vacaciones, el delegado de trabajo del Ministerio de Trabajo, el doctor Ábalos, también nos vamos a reunir y vamos a tener una reunión antes de fin de año con las autoridades de la Delegación Tandil del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y posiblemente vamos a tener una reunión con el Ministro de Trabajo de la Provincia, el doctor Cartagno, que nos está tramitando el presidente del Partido Justicialista, compañero Miguel Santillán. Algún... ¿Puede haber algún contacto pensado de ustedes con... Nosotros, eh, tal como lo manifestamos el día del plenario, eh, tenemos las puertas abiertas, esta va a ser una conducción de puertas abiertas y todos los compañeros que se quieran sumar van a ser muy bien recibidos y van a tener su lugar de trabajo. Eh, nosotros tenemos mandato del plenario del día 19 para abrir la lista y agregar los cargos que sean necesarios cuando los compañeros que se quieran incorporar a esta conducción lo quieran hacer lo van a tener sin ningún problema. ¿No se un acercamiento de parte de ustedes hacia ellos, sino que abren las puertas? Nosotros tenemos las puertas abiertas y somos, estamos totalmente a disposición de trabajar para que los compañeros que así lo crean necesario, que lo crean conveniente, se sumen a esta construcción. Nosotros somos totalmente abiertos a esto. En el transcurso de esta semana, si uno seguía por las fechas en las que la Comisión Directiva Actual ha sido ya puesta en vigencia por el Consejo Directivo Nacional, hubo intervención de los otros gremios en algunos conflictos gremiales puntuales. ¿Qué validez tiene esa ese, ese acción gremial de esos gremios? Lo podrán hacer como gremios, o como un conjunto de gremios, con el nombre que se les quiera dar. Pero eh, a partir de hoy, que nosotros hemos hecho público el reconocimiento oficial de la, la conducción Nacional de la CGT, eh, las únicas autoridades reconocidas por CGT Nacional como CGT somos nosotros ¿Pero siguen firmando con, con el sello del CGT y yo? Yo no, le, no les puedo dar respuestas de lo, de lo que no sé de parte de ellos de parte nuestra nosotros decimos que CGT reconocida por la conducción Nacional la única que hay en CEPA además el mandato de la, de, la, de la regional anterior feneció el 27 de julio de este año a empezar a conducir? Nosotros somos, hemos sido eh, pioneros en el, en el andamiaje en busca de la unidad. Desde la primera reunión que se hizo en este sindicato propusimos una mesa chica la cual se constituyó y hemos aportado todo lo que más pudimos en pos de la unidad. Llegado al momento que no lo pudimos lograr no vimos otra posibilidad de solicitar a la conducción Nacional que convocara un plenario y que, bueno, se presentaran las listas que se tenían que presentar y se declararan a las autoridades que tenían que, que resolverse. Pero hemos hecho todo lo posible eh, en pos de la unidad del Movimiento Obrero de la Barría y pensamos de que en un futuro no muy lejano, eh, posiblemente, no sé si la totalidad de los gremios que hoy no están acá se sumen, pero sabemos de que va a haber varios gremios que van a estar junto con nosotros trabajando. Porque para ellos, igual que para nosotros, la prioridad es la legítima defensa de los derechos de los trabajadores y eh, defender el protagonismo de los gremios y no la barrera. Así que eh, las cosas que nos pueden separar son minúsculas y seguramente es que un conjunto de gremios se va a incorporar. Eh, las supuestas irregularidades en la conformación del plenario, en la elección de las autoridades que denunció el otro sector. Uh -huh. eh, obviamente uno entiende que si directivo eh, avaló esta conducción ha echado por tierra a todas esas supuestas irregularidades. así es así es primero eh, se criticó en un momento de que no había sido convocada eh, no había sido convocado en tiempo y forma el plenario en plenas eh, atribuciones el secretario gremial compañero Omar Viviani de la Confederación General del Trabajo convocó el día 4 de noviembre al plenario tal como les puedo mostrar la convocatoria, la cual fue presentada a todos los gremios, fue publicada en los medios y además fue publicada una nota diciendo de que se daban todas las garantías que se hacían en este sindicato. Repito, en este sindicato también se cuestionó el hecho de que se hacían en este sindicato y hace cuatro años la conducción anterior de la regional fue electa en esta misma organización sindical. ¿Eh? Por otro lado, nadie puede desconocer del otro sector El hecho de que se haya convocado un plenario, porque a pesar de que en algunas comunicaciones negaban de que el compañero Viviani pudiera ser el convocante para el plenario, le mandaron el día 13 de noviembre un fax al secretario gremial de la CGT Nacional, compañero Omar Viviani, presentando una lista de candidatos. Acá tiene. Quiere decir que no pueden decir que desconocían que se hacía el plenario porque presentaron una lista de candidatos. La lista de candidatos estaba encabezada por el compañero Pedro Garay, Lucas Ñuberi, José Estupia, Alejandro Quete y Esteban Rivera. Acá tienen. ¿Mm? Nadie puede desconocer, decir que desconocía que se hacía el plenario. El, ellos sabían que el plenario se hacía y presentaron una lista. Al momento que lo tenían que presentar acá para hacer la elección, después vinieron cuatro gremios, representantes de cuatro gremios pretendiendo impugnar el plenario y el delegado normalizador, compañero Carlos González no dio por eh, aceptada la nota presentada es decir, nadie puede decir de que se desconocía de que se convocaba el plenario porque se presentaron dos listas ante la condición nacional de la CGT y al momento del plenario hubo una sola lista que se presentó ¿Sí? es por eso de que <coughs> Lo que se ha hecho, se ha hecho con absoluta normalidad y es por eso de que la Constitución Nacional de la CGT reconoce como válido todo el proceso eleccionario. Bueno, no hay duda entonces que todo lo que pase ahora más lo va a demostrar la realidad, porque más allá de lo que dice una y otra parte, nos encontramos con un escenario donde hay 20 gremios de lado, 20 y pico, otros 13, 16, 15, no sé cuántos son del otro y hay dos líneas políticas en el medio más allá de que uno y otro apuesten al, al, al trabajador sabemos que hay dos líneas que uno está haciendo la conducción nacional el otro está más por el lado de Barrio Nuevo eh, lo va a demostrar la realidad lo que va a pasar en el medio no eh, si hay enfrentamiento entre ¿no? ustedes si hay si hay unión si pueden entrar con otras líneas políticas ustedes le van a abrir la puerta igual descarte el enfrentamiento de parte no. nuestra nosotros no hemos contestado ninguna agresión de todas las que hemos ...tenido en los últimos tiempos, en forma personal y en forma institucional. No son nuestros enemigos los compañeros que hoy no están acá. Nuestros enemigos son los formadores de precios. ¿Eh? Esos son nuestros enemigos, que están formando descaradamente... ...intentando eh, reabrir en la Argentina un brote inflacionario. Enemigos nuestros son los cipayos... Que, que viven en la Argentina y que piensan cómo viven los norteamericanos, cómo viven los europeos, y nos quieren meter a nosotros, nos quieren meter a nosotros un modelo que va a contrapelo de lo que es la realidad del país. Los compañeros que no están acá no son nuestros enemigos y nosotros no los vamos a enfrentar ni nos vamos a enemistar con ellos. Muchos de ellos son amigos nuestros y lo van a seguir siendo. ¿Eh? Enemigos son los que realmente atentan contra los intereses del pueblo. Nosotros no los consideramos enemigos a ninguno de ellos. Nadie de que usted dijo que a nivel nacional deberían ser modelos socioeconómicos del gobierno. ¿A nivel local hay algún planteo político, digamos, de seguir alguna candidatura o estar trabajando con algún partido? Con <coughs> a, al igual que a nivel nacional, a nivel local, nosotros vamos a acompañar a quien represente el, el mejor proyecto nacional eh, y, y popular. Muchos de nosotros somos miembros del Consejo del Partido Justicialista. ¿Eh? Otros van a trabajar en la corriente sindical que lidera el compañero Hugo Moyano. Es decir, todos vamos a trabajar y vamos a confluir en un mismo punto de trabajar pensando en lo mejor para la barría, en lo mejor para el pueblo trabajador y en lo mejor para la gente. reuniéndose y que no sea lamento, no sé si cuando yo lo dije no, no había llegado digo, eh, yo decía eh, de que nosotros tenemos la tranquilidad de haber hecho todo lo posible en busca de la unidad, vinimos a un plenario acá donde había treinta y pico de gremios y se formó una mesa chica a pedido nuestro la mesa chica yo hice la moción sentado ahí de que se formara una mesa chica porque era la única manera de poder llegar a alguna posibilidad de unidad porque era mucho más fácil reunir eh, seis o siete personas y, y ponernos a discutir que discutir entre 40 o 30 y pico. Así se hizo, nosotros concurrimos a todas las reuniones de la mesa chica, pusimos la mejor buena predisposición, nos despojamos de todos los cargos en busca de la unidad, pero lo que sí, en lo que sí no, no podíamos claudicar era en que nosotros de ninguna manera íbamos a permitir una conducción de la CGT que no acompañara en la misma sintonía a la conducción nacional de la Confederación General del Trabajo liderada por el compañero Hugo Moyano y el apoyo irrestricto al, modelo, al actual modelo socioeconómico nacional en la Argentina y la profundización del mismo a partir del año que viene y ser protagonistas de este cambio los trabajadores queremos y necesitamos ser protagonistas de la profundización de este modelo en la Argentina es por eso que para nosotros eso era innegociable lo demás, nosotros no pedíamos cargo sí pedíamos que quien condujera la, la Confederación General del Trabajo vaya en la misma sintonía de lo que es la conducción nacional de la CGT y a su vez acompañara la profundización del modelo a partir del año venidero. Bueno, ¿no son las estrategias que ustedes van a usar, llegado a cabo algún concreto en uno de los premios presentados acá, ya estrategias que bien sabemos por ahí van por las líneas de, de, de, de lo normal pero a veces hay algunas estrategias que son fuertemente criticadas por la sociedad en cuanto a cómo por ahí se manejan Pero van a ser las suyas? Convengamos que al compañero Moyano no le ha ido mal defendiendo a los trabajadores camioneros de la manera que los defiende. Y si no, pregúntenle a los compañeros camioneros, afiliados al sindicato de camioneros, si tienen algo para quejarse. Son uno de los que mejores ganan en la Argentina. Pero con respecto a eso, nosotros vamos a acompañar desde la conducción a las organizaciones sindicales que están en conflicto. Ustedes fíjense que el otro día, cuando nosotros hicimos un comunicado por el tema de Fabi, nos pusimos a, a disposición de la Federación de Trabajadores, Papeleros del Cartón y Químicos de la Argentina. Íbamos a acompañar la lucha de la organización sindical. ¿Eh? No íbamos a estar prendiendo gomas acompañando una manifestación si no estaba el sindicato de por medio. Nosotros vamos a acompañar fundamentalmente a las organizaciones sindicales que como debe ser... La CGT no es un sindicato más. La CGT es un conjunto de organizaciones sindicales eh, confederadas en una misma confederación. Y nosotros vamos a responder a la lucha de las organizaciones sindicales. ¿Sí? Ahí vamos a estar. Y vamos a tratar en lo posible de llegar a todos los mejores acuerdos sin llegar a los conflictos. Pero cuando haya que hacer un conflicto también vamos a estar al lado de la organización sindical y de los trabajadores. Le vamos a proponer el martes a la mañana al Intendente armar rápidamente una mesa de consenso con todos los sectores productivos de la ciudad. Porque queremos la pacificación en, en el ámbito laboral en la ciudad. Porque es una forma de contribuir a este modelo socioeconómico en la Argentina. ¿sí? Vamos a acompañar eso. Pero también somos conscientes, como decía, de que si hay un conflicto, y la patronal, no entiende por los métodos por los mejores métodos, lo tendrá que entender por lo otro, que nosotros estamos dispuestos a defender con toda nuestra fuerza y con toda nuestra legitimidad los derechos de los trabajadores ¿Está Claro. ¿Cómo van a defender el trabajo en negro siendo que las cifras siempre son números pero a veces habla de 30 de 40 y siempre queda allí, ¿no? ¿Cómo van a defender ustedes cada uno de los premialistas o uno de sus su personas esta lucha, cómo la van a Bien lo decís vos, son números tremendamente malociados por algunos sectores de la sociedad. Cada cual dice lo que más le gusta. Se han escuchado barbaridades en Olavarría, no solo con respecto al trabajo del negro. No faltó uno que una vez dijo de que salían 40 telegramas de despido por día. ¿Eh? Y nosotros tuvimos que salir a aclarar que era realmente una barbaridad eso, porque hubo muchas empresas que lo usaron para disciplinar a sus trabajadores. Diciendo, ¿vieron que hay 40 telegramas de despido por día? Acá no despedimos a nadie, pero todos los días tienen que venir con el, los dientes cepillados, los zapatitos limpios y el calzoncillito lavado. ¿Mm? Eso sirvió para disciplinar en muchas empresas la barbaridad que alguno se mandó a decir públicamente y que los medios lo tomaron porque lo recibieron. Nosotros vamos a trabajar junto con los gremios en la lucha del trabajo negro, porque es una lacra. Lo dice el ministro Tomada, que es una lacra el trabajo en negro. No solo el trabajo en negro, sino el trabajo en gris, es decir, el trabajo informal en su conjunto. Porque también es una lacra que un trabajador trabaje ocho horas y cobre en blanco por cuatro, y las otras cuatro las cobre en negro. Vamos a acompañar en la lucha a las organizaciones sindicales que tengan este flagelo. Los vamos a acompañar y vamos a trabajar para poderlo combatir de la, con la mayor firmeza. ¿Manejás alguna cifra? No, sinceramente no. Para ser serio, sinceramente no. ¿Tú opinas? Eh, Moyano dijo ayer que en el 2015 se preveía que alguno de ustedes del sindicato podía llegar a ser el nuevo presidente de la nación. ¿Ustedes creen que esto puede ser posible, más rumbo a eso? Sería, sería muy bueno para la Argentina. Si lo tomamos como espejo lo de Brasil, que un dirigente sindical como Lula, después de haber perdido tres elecciones, haya podido dar vuelta a la economía. Y la situación social, política y económica de Brasil como la dio vuelta, Dios quiera que algún día alguien del movimiento obrero pueda hacer una parte, con una parte de lo que ha hecho Lula en el Brasil, nosotros nos vamos a sentir plenamente satisfechos. Y si usted manifiesta que está bastante bien o también la cuestión económica y social, usted sabrá también que hay muchas empresas que están pidiendo lo que se llama el retro, ¿cómo, cómo analiza eso si por un lado están pidiendo este apoyo del gobierno nacional y provincial para no despedir, que es la base de este eh, porque si no estaríamos frente a tíos, tal vez. Bueno, hay, eh, la realidad económica en los sectores no es la misma, difiere eh, de acuerdo a cada sector. Si el compañero Desmata se pone a hablar de la situación económica de las empresas que están fabricando autos en la Argentina, seguramente que para agarrar manteca y tirarla para arriba al techo. ¿Eh? Si por ahí algún otro compañero habla de otra... De otra, de, otro acti de otra actividad, seguramente que las realidades no son parecidas o, no son, eh, o son totalmente asimétricas. Eh, cada actividad tiene su, su idiosincrasia y la economía, convengamos que eh, son siete años de reacomodamiento. No nos olvidemos de cómo estaba el país en el año 2001, en una anarquía total donde todo el mundo quería prender fuego eh, los... Eh, las casas de gobierno, las gobernaciones el Congreso Nacional nadie creía en nada hoy, hace un mes y pico atrás se murió un líder político como Néstor Kirchner y el pueblo, llorando hizo col en la Plaza de Mayo para ir a darle el último saludo es decir que ha habido un cambio en la Argentina importante en cuanto a la apreciación de, del pueblo hacia la política y hacia la concepción política en cuanto a lo económico es como decía Perón Falta que el carro siga andando para que se acomoden los melones. Hay sectores que todavía no les va del todo bien y hay sectores que en la Argentina les va muy bien. Felizmente, felizmente el Estado Nacional tiene esta herramienta a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, que son los REPRO, que salen a darle una mano a las empresas a los fines de evitar despidos, suspensiones y demás que termina repercutiendo, como siempre, en lo más débil, en los trabajadores. Pero ¿Es sustentable un sistema de empleo así? Pasado en un tiempo, a lo mejor a corto plazo, no sabemos cuánto es, es sencillo. Es una emergencia, pero es una, es una emergencia que sirve en el corto y en el mediano plazo. Ha servido, ha servido porque se ha evitado eh, despido y se, se ha evitado suspensiones en numerosas empresas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. ¿no? No. Eh, una última pregunta, ¿qué va a pasar con el otro brazo? Obrero Político, si se quiere, que son las 62 organizaciones, ¿va de la mano con esta normalización de la CGT? ¿Puede llevar a una normalización del otro espacio? No, las la 62 organizaciones peronistas a nivel nacional eh, no están eh, en este momento funcionando, están desarticuladas, eh, dado de que, bueno, como ustedes saben, también hay dos fracciones a nivel nacional del movimiento obrero y quien conduce las 62 organizaciones, se ha alejado temporariamente de, de la CGT, que es el compañero Venegas de Huato. ¿Sí? Muchas gracias. Los invitamos a hacer un brindis, dado que estamos con la proximidad de primer así que vamos a comer a comenzar ahí. 23 minutos para editarlo.